del bloque del Frejupa con José de Petris, que nos atiende amablemente en su despacho. José, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te vamos? Muy bien. Bueno, eh, queríamos hablar de, de un tema que es importante, que es preocupante, que es lo que ha pasado con la concejala Natalia Sueldo, después de conocerse la denuncia de su auxiliar. Eh, ¿Qué tienen para decir qué pasa con, su, con la concejala? Y sobre todo, ¿qué posición tenés después de conocer el caso? Eh, en realidad, y cuando tomamos conocimiento allá el jueves a media tarde de la cuestión, bueno, obviamente desde el, desde el desconocimiento de la situación este, tuvimos que comenzar a administrar y a investigar algunas cuestiones que no conocíamos. Eh, eh, al día siguiente la propia concejala sale por sus redes sociales con una declaración deslindando de, de, de categóricamente a la presidenta del Consejo deliberante, a los concejales, a la institución en sí, y poniéndote, poniéndola en la órbita de una cuestión personal, cosa que entendimos que es así. Está una cuestión personal de ella con una empleada de ella. Este, y está, obviamente, en el campo de la justicia, que va a tener que determinar si hay causales o no para seguir adelante con la investigación. En medio, medio de esto, bueno, con, con, con la con la seriedad que merece el tema y con el ámbito de discusión que hemos generado en un bloque como el nuestro, que es muy numeroso, que esto además este, implica, implica una responsabilidad eh, muy grande porque viene de una voluntad popular masiva, ¿no es cierto?, entonces... Este, generamos este, generamos la discusión como generamos la discusión y, el, y el, el debate para cada una de las cuestiones del bloque para para tratar para tratar una, una ordenanza o para tratar cualquier otra cuestión donde bueno cada cual dio sus pareceres y arribamos a lo que a lo que consideramos todo un gesto político de nuestra parte de solicitarle este, y de en conjunción con su propia determinación de la de la suelda, que se tomara una licencia sin consejar, al menos hasta fin de año, como para que la justicia pueda, pueda tener este, el tiempo suficiente para evaluar algunas situaciones, para no prejuzgar nosotros, uh -huh. este, en esto de la seriedad, uh -huh. este, y, y como un gesto político, reitero porque estaríamos recién en condiciones de que ella tomase una, una, una licencia a partir si se si encontrara algún elemento para hacer mm -hmm. la investigación. Desde ese punto de vista, este, estamos tranquilos, estamos eh, dando un, una señal a la sociedad y estamos a la espera de lo que resuelva la justicia. Entonces, este, a eso se reduce la situación. Bien. Eh, ustedes plantean que es una cuestión personal, pero tiene una responsabilidad política la concejala y este, es por eso que ustedes han tomado esta determinación de pedirle una licencia para que se aclaren estas cosas. ¿No le van a pedir la expulsión del cargo? No, no, porque nosotros no podemos prejuzgar, no tenemos elementos ni, ni podemos prejuzgar una cuestión que la tiene que determinar la justicia. Simplemente una licencia... Este, como, para, como para no entorpecer, como para dar un, un posicionamiento desde, desde, lo, desde el bloque, ¿no? Para la situación. Eh, José, ¿esto se sabía? ¿Ustedes lo sabían? ¿Sabía que estaba pasando esta cuestión de, de la utilización de una parte del sueldo del auxiliar para el hijo de, de la concejala? Eh, ¿Ustedes se ven sorprendidos por la noticia? ¿Qué, qué les pasó? No nosotros nos vimos sorprendidos por la noticia si es que tal noticia es cierta, por eso, en esto quiero ser muy cuidadoso, este sí. si, si esta cuestión este avanza y la justicia determina que bueno pero no nosotros que no no sabíamos de esta situación por supuesto le pregunto por la declaración que hizo la propia víctima de esta situación que dijo que eh, el ejecutivo estaba al tanto de esta de esta situación o sea, El intendente de Nápoles uno estima que si estaba, si sabía de Inápolis, podrían llegar a saber los concejales. Bueno, no, esos son dichos de, de esta persona. Este, yo no puedo, no puedo llevar a taderos hasta que no me lo determine la justicia. Esto no, no, no, no creo que eso haya sido. Eh, no sabíamos de esto, obviamente. ...así que bueno, estamos a la espera... ...tampoco queremos avanzar mucho en estas presunciones... ...porque pueden dañar este, a las personas... ...incluso a la denunciante o a la denunciada... ...y a tercera persona... ...pero no, no, no teníamos conocimiento... Bien. ...¿qué va a pasar con la banca de Natalia Sueldo... ...mientras esté en esta licencia? Bueno, eh, se, va a la, se, se va a activar la presencia de Lorena Guayquea, llegó el momento... Este, siguiendo todos los pasos necesarios administrativos para, para la cobertura de, de esta concejal. ¿Ustedes estiman que hay alguna cuestión de internas políticas del PJ, del PREJUPA, ahora que hay un gran frente armado? No, no, no me consta. No, no, no me consta. Acá ahí están los resortes de la democracia este, funcionando tal cual deben funcionar. Este, y tratamos de, de actuar en consecuencia, pero no de lo otro, no estiman que no, que, no, que no, hay, no, no hay ninguna cuestión política dando vuelta, no, no estimamos que no, que no hay una cuestión política independientemente que Lorena pertenezca a otra línea política, pero está en una lista que está preconcebida con anterioridad. Sí, muchísimas gracias por estar llamando para entrar a la comisión. Bueno, muchas gracias a ustedes. José de Petris, el presidente del bloque del Frejupa en el Consejo de Liberantes, está yendo a la reunión de comisión y en un ratito nosotros volvemos, Pali. Bien, Mauro, bueno, eh, bueno, la novedad es importante, eh, eh, se va a tomar licencia. Eh, Exactamente, la eh, una licencia hasta el fin de año para sí. que se aclaren estas, estas cuestiones. Bien, Mauro, eh, cuando tengas novedades del de Consejo, eh, sobre todo de la reunión de comisión, estarás al aire. ¿Cómo no, Pali? Hasta luego. Bien, nuestro cronista de exteriores, eh, Mauro Monteiro, eh, con este anticipo. Eh.